Doncs sí, amb aquestes bases de contrabanda, gràcies companyes per seguir allà en aquell costat del mar Mediterrani i bueno, eh, tenim visites, tenim artistes, tenim pallassos invisibles, vaja, quines coses, també està Ernesto i hi ha una espelma encesa a la digna ràbia, com no, en aquest espai de trobada, de de veïns que volen compartir coneixements i aprendre juntes, emancipar-se d'aquest capitalisme i teixir xarxes de suport i solidaritat. Així doncs, bona tarda. Estem ara sí gravant, la nostra pròpia veu podem veure el dibuix i ens queda algo així com agrair que ens esteu escoltant. La tercera contrabanda, de invitarnos, es la primera vez que nos invitan a algún lado. Este, y bueno, nosotros por suerte pudimos entrar a esa invitación y pertenecer. La música esta se llama Sonoroso, del maestro Cachimbiño, y también tocamos eh, Sons de Carrilions, de Joao Pernambuco y Joao Teixeira. Dos verdaderos este, fenómenos eh, que, bueno, componían juntos, hacían todo así, todo para allá. Pues muy bien, muchas gracias a Rosmen y a Rosman por estar aquí con nosotros, gracias al trío sorete con los soriños aquí, y nada, pues esperamos más en, en el estudio de Nómada Sintópico aquí está incorporadísimo nuestro compañero Gabo que viene ahí todo sudado en la última media hora del programa eh, estamos aquí eh, enviando saludos a um, huelga en la Ciudad de México, la Ciudad Monstruo, también enviamos saludos a Ángel, que se encuentra allá por México, y más abajo en Veracruz, a zapateando, que en esta ocasión no se pudo conectar con nosotros, no se pudieron conectar con nosotros, pero les enviamos los saludos y les esperamos la participación dentro de dos semanas. Eh, nada, estamos aquí a nomás históricos, vamos un poquito con Janis Joplin y volvemos directamente con Gabo. <risa> another I felt it's got to be the ring. some grabbed the hold of me down seguimos aquí en Nómadas Sintópico al habla Gabo eh, recién llegado al estudio eh, una resaca más, una semana más por aquí en Nómadas Sintópico eh, ¿Sí? ahora si, si me oigo. bien bueno pues tenemos eh, en la línea telefónica un compañero músico eh, mexicano que está en una banda que hacen una música muy especial eh, una fusión mexicano-catalana es la banda de Pablo Gil, la banda de Pablo Gil que está pegando fuerte en Barcelona últimamente. Están haciendo muchos bolos, eh, la, ayer hubo un bolo en el aniversario, el décimo aniversario de la Rosa del Foc, que la tenemos Rosa del Foc en Gracia. Y, y bueno, pues tuve gusto de estar allí, partir y bueno, hoy quería eh, hablar un poquito con Pablo, compartir con todos vosotros eh la experiencia, ¿no?, de, de, de conversar con él, que nos cuente un poquito sobre este último proyecto que es la banda de Pablo Gil. Hola, Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gabo, ¿cómo estás? Pues bien, aquí en la, en la Radio Contrabanda, que nos queda nos queda mucha vida todavía, ¿no? Nos van a, a echar para atrás ni los ayuntamientos ni, ni las reformas, esta es la, la normativa que se están haciendo. Pero bueno, queríamos... Compartí con, con el auditorio un poco sobre este proyecto de la banda de Pablo Gil. Pablo, eh, ¿cuánto hace que está la, rolando, rolando la, la banda de Pablo Gil por aquí por Barcelona? Eh, alrededor de tres meses. Tres meses, ¿eh? Y tienen en su haber varios bolos ya, ¿no? En, son... bueno, y bastantes canciones, ¿no? Bueno, algunos programado ahorita, eh, otros ahí buscando, como siempre, ¿no? Hay que tratar de dar a conocer la música que tenemos. Y un poco, uh, Pablo, cuál es ¿cómo, cómo podrías eh, resumir o sintetizar cuál es la, la esencia de, de la banda de Pablo Gil? Bueno, yo creo que lo más importante es, que es una gente que nos juntamos sobre todo para divertirnos, hacer música divirtiéndose eso es lo más importante y también reivindicando un poco la canción de todo tipo no o sea cada canción tiene una historia cada canción, aunque lo compongamos uno u otro del grupo eh, compartimos esa historia en ¿no? la historia de las canciones y como vemos al mundo a nuestra manera y cómo queremos compartir esta visión del mundo, ¿no? una visión del mundo que a veces es un poco fatídica y que a veces también es un poco sátira y a veces también es un poco no o sea el mundo es muchos contrastes y también la, las canciones que hacemos entonces yo creo que lo más importante de esta banda es que queremos realmente disfrutar poder compartir poder aprender saber escuchar también para poder cantar más uh -huh. o menos, algo así veo aquí en, en el último disco bueno el, el disco de la banda no es el último el primero que, que, que saca la banda eh, fusión mexicano catalana Eh, veo que aquí hay hay muchas cosas, ¿no? Hay son, rumba, reggae... Nos hizo el buen Guille el favor de, de darnos estaciones en local para poder grabar con él y pues lo tendremos a la venta en la librería... En Bar Librería Roxanne, no sé, la dirección es la calle, no recuerdo, tú te sabes, ¿verdad? Bar Librería Roxanne, eh, Martínez de la Rosa... Martínez de la Rosa, exacto. El número... Eh, ¿Alguien se sabe el número? A ver, bueno, San Google nos lo dirá ahora en breves momentos San Google nos lo dirá Entonces sí. ahí tenemos realmente los discos a la venta Y bueno, los pondremos a la venta ahí Para que quiera, es un disco muy sencillito Tiene seis canciones hechas por la banda Y lo venderemos a 5 euritos Realmente es un precio muy accesible Sobre todo más que nada para poder dar a conocer nuestra música De una forma pues barata y sencilla Porque a veces un disco muy caro ...pues cuesta trabajo... ...pues compartirlo... ...bueno se nota que la banda tiene... tiene ...aunque tengan... ...tres meses dices... ...pero bueno, sí, bueno cada... meses de bolos llevamos... ¿eh? ...estar juntos con bolos ¿no? Más larga. ...yo comencé primero con el bajista que es... ...te llaman el Márquez... Uh -huh. ...y hace... ...dos años y medio, tres años... ...dos años por ahí... ...de uh -huh. dos y tres añitos... ...entonces empezamos a hacer bolos juntos ahí... ...después se nos unió... ...usted señor Gabo... ...como uh -huh. bueno, flauta... ...como flautista... Y después fuimos integrando más amigos que fuimos sobre todo conociendo Yo creo que lo más importante es que en vez de estar buscando también exactamente gente para tocar con nosotros Yo creo que también buscábamos gente con quien hacer una amistad Y con quien tener una complicidad y eso es lo que tiene también la banda Entonces después llegó lo que es este Jordi Bertrán, que es guitarrista y titiritero uh -huh. eh, Muy bueno, por cierto Y también Octavio Beltrán, que es mexicano todos los compañeros mexicanos que tenemos ahí en la banda que es un percusionista pues bastante bueno y sobre todo muy muy alegre digamos para, para tocarnos da un metrónomo y bien hecho que nos mantiene el corazón contento pues eh, vamos a dar la oportunidad al auditorio de poder escuchar la calidad musical de la banda de pablo hill con el disco que tenemos aquí en el, en el estudio Uh, ah sí, previo antes de poner una canción Recordarles que ya hemos encontrado En San Google Panóptico Donde está la dirección del bar Roxanne Es calle Martínez de la Rosa Número 27 en Gracia eh, Cerca de la Plaza de la Vila de Gracia Allá a la vuelta a la esquina Martínez de la Rosa 27 Donde puedes adquirir este disco De la banda de Pablo Gil Por el módico precio de 5 euros Una calidad excepcional como vamos a escuchar eh, ¿Qué canción ponemos Pablo? Eh, yo pondría, eh, para dar a conocer un poquito la alegría que tenemos, yo pondría la del gato. La rumba del gato pardo, la canción número 5. y nuestro técnico nos pone la rola. Sí, después podemos poner Renacer, que es muy bonita. Sí, bien, eh, ponemos la rumba del gato pardo y luego seguimos con esta con este intercambio, esta entrevista, ¿sí? Muy bien, claro que sí. Bien, pues adelante compañero. La rumba del gato pardo. pues aquí hemos escuchado la rumba del Gato Pardo. Ah, prepárame la rola a la siguiente, sí. Eh, la rumba del Gato Pardo de la banda de Pablo hill ¿Tenemos a Pablo por ahí todavía? Ah, se nos ha desconectado. Eh, bueno, oye, ¿ahora se me oye, sí? Ah, bien. Bueno, pues este es el proyecto de la banda de Pablo hill Ya habéis escuchado que, bueno, pues que tiene calidad... Para lo poco que lleva este grupo, pues, eh, funcionando, ¿no? Eh, lo, lo cierto es que puedo decir, como, como experiencia, es una experiencia muy, muy grata. En eh, muy poco tiempo, pues, hemos conectado los músicos mmm, muy muy profundamente, ¿no? Se ha creado una sinergia ahí, una, una muy buena onda, ¿no? Y eso creo que se transmite ¿no? en, en, en la música que hacemos eh, esta canción de la rumba de Gato Pardo está dedicada al, a este músico no al Gato Pérez eh, que se le llamaba Javier Patricio, claro nadie lo conocía como Javier Patricio pero sí como el Gato Pérez ¿no? y es una canción dedicada a, a la vida de, de este personaje que aunque vivía en la Barceloneta hacía su vida en el barrio de Gracia en las tabernas y animando a la gente con su música y su buena, a ver bueno tenemos más temas ¿no? la banda de Pablo Gil podemos escuchar otro temita más y ya pues pasamos a... ¿qué ha pasado? se oye como un zumbidillo ahí ¿si ¿Sí me oyes? ahora, vale ah perdón, bueno, pensé que le teníamos problemas técnicos pero no, seguimos eh, entonces eh, podemos escuchar otra canción eh, podríamos poner eh, eh, no sé mira, podríamos poner una eh, la que hemos escuchado ahora es la rumpada del gato pardo escrita por manuel marqués que es el, el bajo del grupo y cantada por pablo Gil entonces creo que podríamos poner otra para que veáis cuál es la lo, bueno los, los extremos en los que nos movemos ¿no? entre cataluña y méxico y, y la mezcla de ritmos y sabores ¿no? entonces eh, me gustaría compartir con ustedes la canción la ofelia Ophelia, que es la canción número 2 es una canción escrita en catalán, eh, cantada en catalán y sentida en universal. estáis escuchando estáis escuchando la canción Ofelia escrita por Jordi Bertrand interpretada por toda la banda de Pablo Gil es, esto es un un breve bueno un, un tastet ¿no? que le decimos aquí un una probadita de lo que es el, este disco que la verdad es que humildemente suena muy bien <risa> Pablo está por ahí en la línea Pablo otra vez de vuelta hola buenas <risa> oye Eh, este Yo, claro, yo estuve en la grabación y eso Pero el, en realidad te digo que es la primera vez Que escucho el disco Tal y como está masterizado aquí, ¿no? Y, me, joder, este no espero de punta, qué guay, tío <risa> <risa> Bueno, Pablo, cuéntanos un poco La eh, historia de, no sé, de, de la banda que, Coméntanos algo eh... Bueno, que queremos poder hacer dentro de poco pues más bolos, más presentaciones poder darnos a conocer también de, si quieren revisar la página web que tenemos para que vean quiénes somos no sabemos qué es lo que queremos hacer de dónde venimos y también eh, pues fotografía al y cortaremos también ahí los lugares donde haremos eh, los bolos de alguna manera uh -huh. entonces estos pues, si están invitados está el wordpress que es la banda de pablo hill la si ¿Sí de... sí, la banda de pablo hill .wordpress.com y de ahí te deriva a muchas cosas interesantes, vídeos, fotos y también a MySpace. Desde el blog la banda de Pablo Gil.wordpress.com te puedes poner en contacto con la banda y también puedes escuchar algunos otros temas que están en MySpace. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, Eh, este disco que puedes adquirir Hola, en, más antiguo Hey, compañeros Martínez no, de hola. la Rosa 27 eh, Tiene 6 canciones de la banda Me haría una, una conexión así, eh Mucha calidad eh, de sonido y musical Y, y bueno, ahí está en bar librería Roxanne Que es una librería bar Que tienes mucha música Tienes gente que sabe de música Te puede asesorar Si buscas algún material especial y tal Pues ahí en bar librería Roxanne Y Pablo, eh, nos quedan pocos minutos de programa. Eh, ¿Cómo podríamos despedir eh, esta sección especial para la banda de Pablo Gil? ¿Qué canción, Pablo? Eh, ¿Qué canción? ¿Ya pusiste alguna de Jordi? Sí, pusimos Ofelia, La rumba del gato pardo. ¿El virus de los virus? Nos vamos con el virus, exacto. Con ¿Sí? la Juanita que está <risa> Bueno, pues venga, Juanita, ponnos el virus y que lo disfrutemos mucho. Muchas gracias, gracias Pablo. Sí. Gracias a ustedes por invitarme y por ser parte de, del programa de nuevo. Ole, pues gracias también a ti por estar aquí, por hacer esta música tan bella y por ponerle tanto cariño en tu en tu hacer, ¿no? Salud, gracias, salud. salud y hasta pronto. Hasta pronto. de andar rondando el solo laberint de sueños que son solo ilusiones si espacios no llenaras con tu brillo mis manos reconocen el camino que marque entre tus muslos mi frontera Quien tu ala Prefiero ser absurdo que bandera Prefiero ser amante que asesino No. de la banda de Pablo Gil, porque ya nos queda muy poquito tiempo, pero quiero gente que este viernes 22 de junio en el Salón de Actos de la Facultad de Náutica, tenemos una charla que se llama La Manit Manitimidad de Barcelona, Espacio Construcción les quiero contar un poco que uh, el mes pasado sí, creo que nos está escuchando mi, mi micrófono el mes pasado eh, en mayo, se conformó la plataforma DAPANSEM Alcorvel que tiene Tiene su, su, su blog, Ay, mira, me estoy escuchando de formas muy extrañas, es feo. Eh, <risa> la plataforma Defensem el Port Bell, y el blog es defensemportbell.wordpress.com y es una plataforma que se creó para, eh, bueno, para eh, reivindicar Eh, estar en contra de la reforma que está planteada ahora para el puerto de Barcelona, para el puerto viejo de Barcelona, ahora sí me escucho, caray, esto es una cosa rara, rara, aquí, perdonen, perdonen, escuchas, ha, ha habido un relajo aquí de, de micrófonos, y bueno, como les estaba diciendo, la plataforma de FENSEM Alporvel se creó el mes pasado, como es una plataforma vecinal, que se plantea, digamos, la, la, la reforma, estar en contra de la reforma del Port Bell, eh, que es que está, digamos, ahora, eh, perdón, es que me estoy distrayendo un poco <ríe> con los movimientos aquí en cabina, Bueno, pues nada, los invitamos a la charla La Maritimidad de Barcelona, Espacio en Construcción, este viernes 22 de junio a las 7 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Náutica, que está en pla de Palau número 18. Es una charla dirigida por Javier Moreno, que es historiador marítimo, y pues, bueno, pues nos vamos a ir despidiendo del programa. Ya les contaremos con más calma y con un poco menos de sobresaltos técnicos sobre esta plataforma vecinal en contra de la reforma del Port Bell que quieren hacer un parking de megayates de lujo y con, una, con pues con, eh, planteamientos bastante chungos que ya en algún momento esperemos poder comentar aquí con más calma y pues vamos a ir cerrando Nómada no sin tópico, eh, pues hoy tuvimos Zapatear pues, por el Mundo con Joana, nos presentó aquí en cabina, contamos con música en vivo nuevamente con Ahros Men y Ahros Band, que también nos dieron una probadita de, de, de su proyecto de chorinho brasileiro eh, con, con el grupo Zorete. Entonces Ajrosmen y Ajrosband estuvieron aquí en cabina. Después tuvimos cantos contados con la canción Vasija de Barro, esta canción bellísima ecuatoriana que cita un poema de Francisco de Quevedo. En Mariposas y Dragones César nos presentó una entrevista con un miembro de Vía Campesina. Y Gabo nos habló habló aquí en cabina eh, por vía telefónica con Pablo Gil y presentaron um, algunos temas del nuevo disco de la banda de Pablo Gil, esta fusión México-Catalana, muy interesante y muy rica. Nos invitaron también a su próximo toquín en el bar Roxanne. Y... Muy bien, pues ya eh, esta vez no, no contamos con nuestras conexiones a México, pero ya esperemos en dos semanas que estén por aquí. Y pues bueno, aquí andaremos de mucha, de mucha fiesta, el 23, la víspera de San Juan. Es el cumpleaños de aquí la que habla al micrófono, al día siguiente es el santo de Yujuanita, así que como verán las pasaremos celebrando, ustedes celebren también a pesar de los embates. Desde tantos lados que nos vienen hay que seguir celebrando la vida. Así que bueno, no más sin tópico, domingo 17 de junio, compañeros, ¿alguien más al micrófono quiere sí. decir algo? Bueno, solo aclarar que la banda de Pablo Gil eh, colgará sus próximos conciertos en el blog, la bandadepablogil.wordpress.com Y que en la, el bar librería Roxanne, en Martínez de la Rosa 27, lo que puedes hacer es adquirir el disco, siempre que quieras, pasarte por ahí. Este disco con seis temas, 5 euros, está muy bien, buena calidad musical. Y eh, solo recordaros que en este mundo al revés, en el que vivimos y está todo patas arriba, es el momento de ponernos las pilas y empezar a reivindicar y a transformar las cosas, organizarnos, crear programas de cosas, a dónde vamos, qué objetivo. boicoteando no comprando saca tu dinero del banco vamos a hacer movernos en la medida de las otras posibilidades para acabar con esta perversidad del de capital de los bancos que nos están ahogando y que creen que no tenemos poder y si tienes poder te invito mañana 18 de julio 18 de junio hagas eh, si puedes puedes no trabajar si puedes no Por el humo siempre trono De aquella ciudad acorralada Por símbolos de invierno Allí aprendí a quitar con piel el frío Y a echar luego mi cuerpo a la llovizna En manos de la niebla dura y blanca En calles del enigma Eso no está muerto no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el bisoldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con... Allí entre los cerros tuve amigos Que entre bombas de humo eran hermanos Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre deseado Allí nuestra canción se hizo pequeña Entre la multitud desesperada Un poderoso canto de la tierra Más cantaba Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el briso dado Eso no está muerto Sea cual sea tu banco Porque los bancos nos están comiendo Saca tu dinero del banco Apoya la lucha de los mineros de eh, Asturias Salud y fuerza Hasta allí me siguió con una sombra El rostro del que no se veía Y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería Yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la más lujada y el deseo de cambiar cada cuerda por un santo de balas. Eso no es tan alemán en radio contrabanda 91.4 de la fm no falta dinero, sobran ladrones, no es una crisis, es una estafa o avanza la revolución o nos aplasta la barbarie al pueblo lo quiere el pueblo, sanidad, habitaje, educación, no se vende <risa> tengo carrera y como mortadela España emigra a Alemania El futuro de España emigra a Alemania Desatascando el sistema eh, Se ve un desatascador de lavabos, de váteres, de, de una cosa no sé si. Yo también tengo tíos para surter el carrero Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Sendung von Niemandsland. Herzlich Willkommen, guten Morgen. Es ist Samstag, der 16. Juni 2012. Hallo. Kontrabanda ist ein freies Radio. Selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie, wie immer, Detlef Fierskatz. Falls uns jemand anrufen möchte oder eine Nachricht hinterlassen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 317 73 66. der Tag heute hier im Zentrum der gräflichen Stadt der Ciutat Vella hier in Barcelona Parceles al Parc Ví 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C Hogar, Valerín, Madrid Piso, Nicaraje Calle, carretera, 2, 10, Madrid Finca rúptica O construccions a casa no A la terra et estic pisos ocupats pel Institut Balear d'Alegona, el carrer Aragó, el número 26. L'edifici del Soí, per la plaça Porta d'Axtaum 1. Esquerra, Marec, en Enric Lador, 21, Palma. Estats de tombes de 8 places. Cementeri, bons socrets, jardins de repòs, carretera Palmaín, Camarraquilla. Nau Industrial Unión de Radio Aficionados. Avenida 16 de julio, 78 A, puerta 3, polígono Son Castelló-Palma. Edificio de 5 plantas, oficina de información y escolarización, Carrera Salvá, 14 Palma. ¡Qué rústica! Sacoma de Son Correa de polígono 4 de Estrellens. Local i parking d'antiga conselleria d'obres públiques Geron i 2 Lope de Vega, número 3, Palma Edificio de tres plantes Casi, casi, regalada sí. Doncs sí, comunicats anteriors havíem dit que ho ocuparem tot i així serà El patrimoni del govern es posarà a la venda a la propera propera propera i sí hem fixat-lo és hora de de venir Hola, compañero, ¿cómo andamos? Pues, ¿cómo andas? Pues mira, ahora estoy sentado, pero hasta ahora caminaba alegremente como podía, vos sabes. ¿Qué ha pasado contigo? Y muchas cosas. Nosotros eh, eh, venía que la entrevista, de que, de que quieres hacer la entrevista. Pues ahora te escribía como medio en gringo así, te, te iba a poner como hey "Ainmen a translation of this video that you you send, Minmen". You know? Because the revolution need to, to translate some videos of some woman that is talking I don't know where. ¿Qué carajo era eso? Eso tiene pinta muy serio, ¿no? Está es metido una, ahí en, es que en Washington. Es, estoy eh, en Washington, imagínate. ¿Y cómo está la, viene... la vaina? ¿Los Estados Unidos, lugar hostil? ¿Qué pasó? Estás oyendo el rey de fondo. Estamos en Radio 76. Y... Aló, ah, no, no, espérate. Exactamente. ¿Qué me está, dices? Estaba explicando un poco dónde estamos para contextualizar un poco, compañero. Estén bueno, más ra, Radio 77 y 20, está sonando 20. un poco de reggae de fondo. Vamos a parar el vídeo que nos has pasado y, y a huevo que nos cuentas un poco cómo, cómo va la vaina, ¿no? Pues es que mira, te, estoy en... me vine para acá Jorge, hace como 15 días. Me va a quedar como como tres meses. En un eh, lo me está subyendo sí sí sí sí aquí esta sí. noche en, en un trabajo de eh, todas las estoy estoy estoy con una ong eh, mirando todas las formas en que se tiene que hacer para detener las, las nuevas leyes de internet todas estas leyes como la sindde por ejemplo uh -huh. entonces eh, me vine acá a Borja a estudiar todos esos temas y también temas de telecomunicaciones de cómo abrir espacios en internet, como abrir canales de internet, eh, bueno, todo eso desde, la, desde el punto de vista legal, imagínate. Y luego ayer fue una, una un debate en el Congreso en el que se está tratando de, eh, se presentó una oposición para la fusión que está queriendo hacer ahorita EMI con Universal, imagínate. Bueno, ¿y qué nos dices de, del tema de, de que en Barcelona, por ejemplo, estén queriendo cerrar una radio libre? Sí. Ven, espérate, ¿estás en este momento una, una, al aire, Borja? No. Eh, estamos, como te dije, eh, grabando. Ok. Y, y, y todo bien, sí. Entonces, <risa> espérate, me preparo, Borja, un segundo. <risa> bueno, igual sí que estamos tú y yo y nosotras también, ¿no? Como a, alguien está escuchando, Ajá. seguro. <risa> Algún okay. vecino o demás. El volumen está un poco alto. El mío, ¿lo bajo un poquito? El nuestro. <risa> ¿Al de ustedes? Ok. Ok. ¿Y qué quieres, de qué quieres que hable, Jorge? Y no sé, yo te daba la maná que el tema es complicado, ¿no? Eh, el otro día estaba hablando en Malton y Mir, el tema de los derechos de <risa> auto y todo eso, ¿no? Porque el chico está haciendo cine y bastante adecuado el tema, Sierra Tramontana, ¿no? Cuando aquí se están Ajá. tomando las plazas, de algún modo estamos eh, como ejerciendo como algún derecho, ¿no? Pero es un derecho muy antiguo, que es el derecho de rebelión, bastante olvidado, que desde un punto de vista legal, pues como que construir derechos de modo radical no no es tan consecuente, pero conseguirlos sí, ¿no? Y estamos viendo ahora los mineros, por ejemplo, que, bueno, pues yo no, no he llegado a hacer eso que están haciendo Ajá. ellos, pero pero sí que los entiendo, ¿no? Porque pues es una situación compleja y, y, y organizarse y posicionarse... Frente a ese imperio que, que, que viene de precisamente de, de donde estás tú, ¿no? Pues sí. Es como que, que... Es como cómo le, cómo le prendemos fuego, ¿no? Y, lo y, que pasa es que es la única forma de, claro, construir de conocer lo que está pasando es se conocer al enemigo, al enemigo. Uh -huh. Sí, ¿no? Un poco te decía que, que construir las alternativas a esto, como pueda ser hacer una radio libre y eh, que está pasando también en Barcelona por ejemplo que es bueno por una parte también un emblema de del cosmopolitismo ¿no? y de, de cierto también nivel ya de, de hipocresía pues muy cínico ¿no? y, y altamente ah, pues eh, lumpemburgués ¿no? que, que lleg <risa> lle llega a pues eso a, a generar grandes brotes de rabia pero rabia que desde desde chiapas se nos dice bueno dignifiquemos esa rabia hagámosla digna y, y bueno y, y que se muestra en forma de arte transformador en centros sociales ocupados radios libres proyectos de emancipación social muy ambiciosos como pueden ser las cooperativas integrales catalanas o la de madrid o la de valencia y, y bueno y en ese sentido pues también apuestas por Por, por, por esa lucha ¿no? también la, la legal en la que bueno pues Acá. se han acudido a diversos eh, juicios con, con unas perspectivas también del teatro del oprimido ¿no? y que han generado pues tensiones irreparables ¿no? entre la socialdemocracia ¿no? que, que ya no no puede aceptar nuestra o las demandas que a, a lo mejor hace 10 15 años podían sembrar eh, reformistas pero que que hoy pues conjuntamente con la acción ¿no? y, y las, las un poco las derivas eh, divertidas de construcción de alternativas y, y, y esta lucha legal pues estamos como frente al imperio ¿no? y okay. estamos pero pues, tomando la palabra y como desde abajo también y, y sencillamente y bueno y Ajá. eso pues pues la, a la vez eh, hermanándonos, porque pues siento ahí la conexión colombiana y la conexión con con los Estados Unidos, que también tiene un pueblo que se ha estado levantando y no sé si has podido ver pues algunas claro, muestras claro. de esos de esa dignidad rebelde por ahí. Pues de hecho, este es un grupo que se está levantando, es lo que pasa, ¿sí ves? Uh -huh. En el que estoy ahorita. ¿Y qué Al... están haciendo así más concretamente, grupos de trabajo pues, y tal? Ah, espérate, pues ven cuento, mira, es una es una que, es una eh, es una es, acá se, están, se trabajan temas se están trabajando temas en este momento o sea, que son eh, eh, que buscan, la este grupo estuvo presente cuando se logró tumbar el, la ley eh, de sopa y pipa, que yo recuerdo bien que fue a principio de año que eh, a principio de año se hizo eh, está, acá en el congreso de Estados Unidos había una una ley que se estaba tramitando para castigar eh, fuertemente todas las violaciones de derecho de autor en internet, en que además adicionaba las penas de, de, pues, de eh, criminales y los procesos civiles, también buscaba, esa ley buscaba eh, cerrar páginas por cualquier violación de derechos de autor y eh, y no solamente cerrar la página, sino que lo podía hacer acá dentro de Estados Unidos o también lo podía hacer por fuera en Sí era unos derechos de autor relacionados con algo que fuera de, pues de este país entonces eh, eh, en enero más o menos hubo una se, se presentó se está, empezó a, tra a tramitar la ley sopa y la pipa en el congreso eh, y ante la gran eh, generación de oposición que, que tuvo esta ley eh, se presentó un blackout que creo que te acuerdas se eh, volja que fue una una que un apagón de de internet de wikipedia y también intervinieron los el, el computador del congreso de Estados Unidos eh, los computadores y la página web y otras y otras cosas más en que en forma de protesta eh, tratando de hacer eso para que no se tramitara esa ley en el grupo que me encuentro en este momento son los que estuvieron también detrás de la de no ese apagón pero sí de, de de llevar las relaciones estrechas con los senadores que estaban haciendo oposición a esa nueva norma entonces eh, entonces acá se tramitan ese tipo de casos en esta oficina eh, se están trabajando temas de eh, que, que realmente buscan un, eh, un internet un poco más eh, un internet libre como está en este momento Ajá. que puede que tenga bueno. de pronto una reglamentación eventualmente por derecho a autor pero que definitivamente no vaya a cercenar los derechos como lo están buscando algunas algunas entidades sobre todo los las grandes multinacionales ayer si sí, andrés está ahí bueno sese que en perduta que esta conexión la andrés andrés izquierdo un, un company que, que está ce esta tasca que en comentaaba a Washington y bueno que, que yo recordé la seva, una de las sebas tesis va ser el creative commons una altra manera de, de compartir coneixements. A veure... Compañero, ¿estás ahí? Andrés? Hola, hola, hola, hola, hola. Bueno. Doncs tornem a provar aquesta connexió, a si seguim xerrant una mica ja que tenim aquesta estona de... en què bueno, els companys i companyes estan en altres tasques i aprofitem un poc per, per fer aquesta connexió amb, amb Washington. No. no, sembla que no. L'Andrés ens que està una amiga en tasques i això. i bueno, veure, ara el sentirem. Què passa? Suena molt electrònica aquesta música de llamada estamos estamos comentando que, que bueno que, que estábamos conectando contigo en washington y que era bastante interesante lo que nos comentaba y que qué bueno que, que, que, que yo recordaba que tu, tu tesis había sido ahí en italia lo de creative commons ¿no? otra manera de claro. compartir Ajá. conocimientos y, y un poco me, lo que todo lo que nos has contado bueno no sé si habías acabado Eh, imagino que no que hay para rato y que, que en esta línea pues me, me provocaba como una, una un recuerdo de una anécdota de, de hace unos días aquí en en, un, en, la, en la calle san jaime donde donde está la okay. Okay. La, la sede de la skye y, y luego eh, y luego un poco esto ¿no? lo, de, lo de creative commons ¿no? que como cambia a un giro para, para todo lo que es la, la vida artística y cultural de los pueblos baja y, Ajá. y como, como está levantando pues lugares y momentos de, de reflexión y de debate y de intercambio de ideas en los que bueno pues eh, los nadie, los ninguneados los descalzos acabamos ganando debates ¿no? y, y pues mira que mira que hace algunos días le pusieron una parte te busco exactamente la la noticia pero le pusieron una multa eh, de 4.3 millones de euros a eh, sociedades de gestión colectiva por en españa sí. por eh, por un manejo inadecuado de las licencias de propiedad intelectual las sí. o sea, licencias con eh, precios inflados con precios muy altos con precios que no corresponden que no correspondían a la realidad ah, bueno. eh, y de lo que sería cuadrar de lo que se debía cobrar y a estas de gestión que ahorita no las tengo creo que fue AISG, creo que fue una no lo tengo, no encuentro la noticia acá, pero les pusieron una multa muy alta por abusar de de los derechos de autor o sea, estuvo muy bien una multa de 4.3 millones de euros que representa bastante dinero para, para cualquier entidad Sí, igual eh, nosotros también estamos siendo multadas últimamente por nuestras acciones en diversas asambleas y colectivos, como puede ser la de la comunidad universitaria, que ha estado bastante combativa las últimas huelgas generales aquí en, en Mallorca. Y, okay. y de algún modo estamos planteando la insumisión fiscal como un, una manera también de, de resistir a, <risa> a esos ataques del capital que una evidentemente idea. está parejo a lo que vienen siendo acciones individuales o, o de, de diversos eh, grandes magnates o, o bueno gente que representa a esa, a esas empresas que luego hacen okay. una evasión fiscal en, en diversos paraísos ¿no? entonces no, no yeah. es en esa línea el, el, nuestro planteamiento sino si si a llevar un poco lo que es la autogestión de la vida cotidiana y Y de, y de, bueno, mantener ahí un poco lo que es la, la acción directa de, de transformación aquí en, en esta metrópolis que puede ser Palma y luego en los pueblitos y, y demás pues tra trabajar la poca tierra que nos toca, ¿no? Claro, claro, claro. Uh -huh. Es cierto, es cierto. Hay que, hay que continuarlo. Uh -huh. Vale. Sí, igual eh, también estaría bueno que, no sé si, si recuerdas aquello que, que hablábamos sobre... A, sobre Albert Pla y sobre la colilla, pero antes igual te, te explico lo que pasó, ¿no? en, en, en esa en esa sede de la SGAE, si, si te parece. Sí. Dale. Me parece. Entonces fue, fue curioso, ¿no? Porque está la placa de de, de, esa, de esa sociedad, ¿no? Está la ah. placa de, de la embajada de Suecia, curioso también conexión, y es un gran edificio, ¿no? Bastante pues eh, vis, vistoso, digamos, ¿no? Muy, muy de plata y, y la cosa es que entramos y tocamos una canción de, de, de, de un, un compañero que fue asesinado en la lucha por, por los oprimidos que okay. y, y, y bueno y es una es una canción bastante conocida por los derechos por los que han negociado con los derechos Ajá. de autor y seguramente con la que se pues están enriqueciendo Algunos otros, ¿no? Entonces era como un poco de reggae y el tema del reggae nos ha acompañado también en estos programas de radio, ¿no? Y era como que eso, ¿no? La tocamos y salió salió una muchacha como para, para hacer callar, ¿no? Y, okay. y bueno, que esos espacios, no sé, al igual que los juzgados que, que sé que ha frecuentado por tu, por tu oficio, eh, la pregunta de que, que me suscita esta anécdota que te contaba eh, es que Son, son transformables en, un, en, en una posible asamblea en, en un verdadero o en un certero más que verdadero porque no, no considero que tengamos verdades eh, un certero juicio popular eh, en lo que son los, los juicios a, a, los, a los que están detrás de todos los corruptos o sea los principales corruptores de la historia que son algunas pocas familias ok es decir, la vía legal no va a llevar a, a, a, a juzgar a, a, a los gobernantes o, o, o hay que ponerse como los mineros en, la, en, en, ese, en ese sentido. O son complementarias. Bueno, son varias preguntas. Aló. Sí, me... No, te perdí un poco. Se me perdió la señal. Ajá. Bueno, pues ¿Aló? igual no sé... Eh, ¿Quieres que pongamos alguna canción? ¿Algún video o algo? Que... Si, sí, si quieres poner algo, ponlo. Vale. <risa> Tengo un compañero Yao aquí, que está cerca, que está pidiendo un poco de reggae. Bueno, ahí suena. No sé no se sé si escucha. Ok. No, no se oye. <risa> ah, sí, ya. Me <risa> hace Bueno, como el Sea Dap Max Edwards Está sonando Pues Sivos, eh, aquí seguimos No sé, esta conexión yo estoy sudando Igual me puede, me puede La presión Hace calor en el Mediterráneo Andrés un campesino ahogado ¿De país? De Jaime Garzón de Colombia. Now, no, year, no countries. Now like and you're Represents the Billboard Hot 100 Songs for 2011 I don't bother to call I don't bother me to call I think my will know themself Any avid music fan or serve as a people to the critical mass of the Necessary to make a profit By the way, the American Symphony of the Signs Whenever it rains I think of you and I always remember that day in May when I saw you walking in the rain I know not what it was you know why for usually I'm quite shy I asked to you your name you smiled and said Lorraine i asked if I could share your umbrella. You smiled and said, "What a cheeky little fella." No one standing in the rain in vain. the rain, hoping to see you again. Tears fall from my eyes like rain, the rain. A terrible pain in my brain. the rain, the rain, driving me insane. Whenever it rains, i think of you, and I always remember that day in May when I saw you walking in the rain. I know not what it was nor why, for usually I'm quite shy. But from the moment I saw you, I knew that I needed you in my life. From that moment on, I knew that I wanted you for my wife.